Redacción. 2014. Novel al autor de la nueva identidad francesa. El Economista. Páginas 40-41. Sección. Arte, ideas y gente. Octubre 10 de 2014. Galardonan a Patrick Modiano con el Premio Nobel de Literatura 2014. El autor de una treintena de novelas es reconocido por su trabajo al explorar los misterios de la memoria, la identidad y la vida francesa con un estilo claro y sombrío. Patrick Modiano el Novel de Literatura 2014. Novela el autor de la nueva identidad francesa. El francés Patrick Budiano es el Nobel de Literatura 2014. El Comité de la Academia Sueca del Nobel le otorga el galardón por ser un artista de la memoria, la cual evoca para capturar los destinos inalcanzables de la humanidad y descubrir la vida en medio de la ocupación. Es autor de una treintena de novelas llenas de misterio que exploran los claroscuras de la memoria, a menudo ambientadas en la atmósfera enrarecida de la ocupación nazi de Francia en los años 40. Moutillano, nacido en Francia en 1945, ha situado buena parte de su obra en el París de la Segunda Guerra Mundial, describiendo los acontecimientos de esa época a través de personajes corrientes. Su estilo sombrío y claro ha hecho de él un escritor accesible, apreciado por el gran público y también por los críticos literarios. La obra de Modiano trata tópicos como la memoria, la identidad y la vida francesa de la posguerra. La ocupación nazi fue un cismo en la experiencia del país. Modiano cuenta la vida después, la nueva forma de ser francés de cara al siglo XXI. «Vi que estaba en la lista de candidatos al Nobel, pero no me lo esperaba para nada», comentó en París Modiano, tras enterarse de que había recibido el máximo galardón de la literatura mundial. Fue como una especie de desdoblamiento con alguien que se llamaba como yo. Todo esto ha sido un poco abstracto, dijo el tímido escritor, hablando ante los periodistas con el estilo dubitativo que caracteriza su expresión oral. Me gustaría saber cómo explicaron su elección. Me urge saber cuáles son las razones por las cuales me eligieron, agregó el nuevo novel, Estilo Sobrio. El secretario permanente de la Academia Sueca, Peter Englund, dijo que Modiano, el décimo quinto escritor francés premiado con el Nobel, Es un autor que ha escrito muchos libros que se hacen eco unos a otros. Es conocido principalmente por sus novelas, que son muy específicas. Son libros pequeños y siempre variaciones sobre el mismo tema. La memoria, la pérdida, la identidad, la búsqueda, añadió el secretario permanente. El presidente francés, François Hollande, felicitó al laureado por una obra que dijo Explora las sutilezas de la memoria y la complejidad de la identidad. Una juventud solitaria y melancólica. Modiano nació en 1945, tras el final de la guerra en Europa, y dedicó su obra a uno de los grandes traumas de su país, la colaboración con el ocupante alemán. Su padre, Alberto Modiano, era un judío italiano que tenía vínculos con los nazis y el submundo del tráfico clandestino durante la ocupación. Conoció a su madre, la actriz flamenca Luisa Colpín, en 1942 en la capital francesa. Tres años más tarde, el 30 de julio de 1945, la pareja tuvo a su primer hijo, Patrick, nacido en Boulogne, al oeste de París. El futuro escritor viviría una infancia solitaria, con largas estadías en internados. A los 17 años, Modiano decidió romper por completo con su padre, que falleció 15 años más tarde y aparece en varios libros suyos. Si no tuviera la literatura, no sé qué haría, dijo una vez Modiano. El escritor de 69 años encontró su vocación literaria pronto. En el bachillerato conoció al poeta Raymond Queneau, fundador del grupo Oulipo, quien tendría un papel vital en su carrera. A los 23 años conquistó a la crítica con su primer novela, El lugar de la estrella. En 1972 ganó el Gran Premio de la Academia Francesa y en 1978 en Goncourt el premio más codiciado de la francofonía no hubo que esperar 30 años para premiar a otro francés. El editor de Modiano, Antoine Gallimard, contó que creía que se tendría que esperar 30 años para que otro francés fuese consagrado con el Nobel. El Nobel de literatura por lo general recompensa más bien a libros que atraviesan las épocas y los acontecimientos, opinó, subrayando que esta vez la Academia sueca eligió una obra que permanece en la intimidad, en el misterio. El narrador francés, que sucede en el palmarés a la canadiense anglófona Alice Munro, recibirá un premio en metálico de 8 millones de coronas suecas, 1.1 millones de dólares. La ceremonia tendrá lugar el 10 de diciembre en Estocolmo. Gran parte de su obra la ha situado en el París de la Segunda Guerra Mundial, describiendo acontecimientos de esa época. Algunas obras de Modiano. El lugar de la estrella, 1968. Los paseos de la circunvalación, 1972. Tan buenos chicos, 1985. Reducción de la condena, 1989. Dora prunder 1999. La hierba de la noche, 2014. Fin de la nota.